Bueno, eh, estamos eh, en una situación de alerta en parte por lo que e s t a b a s contando, por lo tanto estamos invitando a todos y a todas, eh, eh, a organizaciones, instituciones locales,、eh, bueno, a aquellos que, que se quieran sumar y también, sobre todo, a, a las familias de, de los distintos barrios que. Que saben cuál es el contexto de la sala, que saben cómo, cómo es la atención primaria en cada uno de, de nuestros barrios. Estamos invitándolas a, a esas familias a que, a que puedan participar de la, de la movilización, es una movilización abierta a todos los vecinos y vecinas, porque en parte la composición de la asamblea, aparte de eso.、Eh, así que estamos en plena convocatoria y, y también.、Eh, Bueno,、eh, pensando un poco、eh, cuál es la salud pública que queremos, de nuevo reiterando cada uno de los pedidos que venimos haciendo hace más de un año al municipio y que has oído sordo a eso. Te toca muchas veces por tu trabajo, por tu tarea, recorrer los centros de atención primaria. ¿Cuál es la realidad que ves en estos últimos dos años? Eh, realmente eh, la salud pública es donde se va, la realidad que se ve es muy distinta. A la de cada uno de, de, de los centros de salud, de tanto de la región quinta como de otras regiones. No me toca. Por ahí Malvinas comparte un poco el, cuestiones de edilicias, como, como l a s dejo, s e p a z pero、eh, tiene profesionales y algo que pasa en José t a j s es que no hay profesionales, están vacíos los centros de salud, cada, mes, cada vez hay menos servicios, cada, cada vez hay menos atención y la verdad que eso es muy triste. Que, si bien sabemos de que José Paz cuenta con pocos recursos propios, o sea, comparación de otros municipios y que esto parte del de presupuesto municipal, también sabemos de que vienen fondos provinciales y no sabemos qué es lo que sucede con esto.、Mm. ¿Por ni... qué? Porque el Consejo Deliberante no alarga la información, porque、mm. el municipio no alarga la información y cuando nos sentamos a hablar con el secretario de Salud nos dice que no sabe cuál es el plan que tiene acá unos años acerca de la salud pública. El año pasado se accedió al presupuesto y había mucho dinero destinado a las salas. Que después, efectivamente, uno cuando, cuando recorre la sala, cuando、eh, justamente charla con los profesionales, cuando charla con la comunidad en general, se encuentra con que bueno, pareciera que ese dinero presupuestado no llega efectivamente a la sala. Claro, claramente. Eso, eso es lo que, lo que pareciera. Y es lo que sucede en parte.、Mm. Es lo que sucede porque lo vemos cada vez que hablamos con algún integrante de alguno de los centros de salud de José Paz. Como el de Mirador Altube, por ejemplo,、mm. donde se redujeron、eh, la atención de, de la médica psicóloga,、eh, de pediatras. O sea, hay, <coughs> hay trabajadoras sociales, hay administrativos, pero no hay médicos.、Claro. Y después, no sé, por ejemplo, en Sagrada Familia,、eh, igual tomaron nuestro reclamo、eh, acerca de las obras públicas. Públicas, pero no acerca de contratación de, de profesionales. Y la verdad que el presupuesto no se basa o l a m e n t e en obras públicas, sino que también hay que invertir en los sueldos de, de los trabajadores, porque en parte es eso también.、Mm. Los sueldos que ofrece el municipio de j o s e Paz son vergonzosos.、Mm. Hoy hay uno de los 23 centros de atención primaria virtualmente cerrado, que es el de Frino Sur, que era un local que alquilaba y que ya la propietaria no alquila más, ¿verdad? Así es. Sí. Lamentable, nosotros lo venimos advirtiendo hace mucho tiempo de que los centros de salud están、eh, en situación de emergencia, que el municipio tiene que tomar cartas en el asunto acerca de esto y siempre e s p e r a último momento para renovar contrato, para, para, o sea, para ocuparse de lo que se tiene que ocupar, hasta que s u c e d e n estas cosas, que la verdad que no es, no es casual, porque están al tanto de cuál es la situación de cada uno de los centros de salud y saben. Como, como, ¿Cuál es la característica de cada uno de los centros?、Uh -huh. Frino Sur era un local que no estaba en condiciones, por más de que funcionaba como un centro de salud, no estaba en condiciones de, de ser un centro de salud、uh -huh. por las características de Edilicia.、Uh -huh. Es uno de los reclamos que llevan el viernes, ¿verdad? En la marcha del Frino Sur, particularmente. Sí, sí, sí, si、sí. queremos que se solucione ese tema, porque.、Eh, Imagínate, es una. <risa> Frino Sur.、Eh... Es una población muy importante donde es necesario el centro de salud, como en cada uno de s o s barrios. ¿Qué pasa con las vacunas en las salas en esta época del año? En esta época del año, justamente es donde aumentan las enfermedades, sobre todo de niños y de niñas, adultos mayores, y las vacunas no se vienen entregando.、Eh, bueno, hace poco una, una de las problemáticas era que no había nota para la entrega de. La repartición de, la, de las vacunas en cada uno de los centros. Y, bueno, y la verdad que nuevamente la Asamblea o sea, se, se manifestó en alarma, se reunió con los secretarios correspondientes y, y una vez más hicimos el planteo, ellos excusándose como siempre, pero la verdad que sentimos que que a nuestros gobernantes no les importa la salud de los vecinos y vecinas, porque.、Sí. Y son un elemento fundamental para, para prevenir también.、Uh -huh. Yami, el viernes entonces, la cita es a las 10 de la mañana en Gaspar Campos, 697. Sí, así es, están todos, todas y todos invitados.、Eh, nos esperamos para marchar al Consejo Deliberante. Una vez, una vez más, reiterar el pedido de, de presupuesto,、uh -huh. reiterar el pedido de. Eh, reiterar la, la presentación de la situación de José de, de, de Paz, de los centros de salud, y también、eh, el pedido de reunión con los concejales que son parte de la Comisión de Salud.、Mm. Que a su vez la Comisión de Salud no es solo de salud, sino también es de acción social bueno y tiene otros temas, así、mm -hmm. que eso también es una preocupación. Muy bien. i m p l i c a que los concejales nos abocan solamente a la, a la Comisión de Salud, sino a otra situación. ¿En algún momento habían reconocido que la Comisión de Salud no se reunía directamente en el Consejo Deliberante? Sí, así es.、Okay. <risa> así es la situación paseña.、Okay. Eh, bueno, por eso vamos a ir a, a presionar un poco para que nos atiendan esos concejales, ya están en conocimiento de, que, de cuál es la situación, porque entregamos una carta esta semana.、Uh -huh. Bueno, vamos a ver qué nos dicen y después de ahí nos vamos al municipio a hablar con el señor intendente, con el secretario de salud una vez más y con、bueno, quien nos atienda. De ahí estaremos todos los vecinos.